t r a v e a un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nuevo encuentro con Travesía, con la intención repetida, histórica, de compartir dos horas de buena música, al menos la música que no van a encontrar fácilmente en otros medios. Oportunidad en la que también ahora volvemos a saludar a los amigos de Radio La Tosca Cooperativa en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y a ellos y a ustedes los invitamos a presentar nuestros auspiciantes. El mundo de la parrilla. Más de una década sirviendo las mejores carnes. Un ambiente único. Atención exclusiva. Completa carta de vinos. El mundo de la parrilla. Avenida Colón 379. Delivery al 455 5101 o al 454 6446. Delivery al 455 5101 o al 454 6447. El mundo de la parrilla. Más de una década sirviendo las mejores carnes. <música> MECTEC. Mecanizados de precisión sobre cualquier tipo de material. Reparaciones integrales de equipos rotativos. Servicio especializado del apeado. MECTEC Río Atuel 150. Teléfono 452 59 83. 452 59 83. 291-575-9037 291-575-9037 Calidad, compromiso, dinamismo, integración. MECTEC, MECTEC, MECTEC. MEC Vamos a abrir el programa con una novedad, un disco que verdaderamente salió hace tres días en el mercado internacional. Es el nuevo disco de la vocalista D.D. Bridgewater, una cantante que está en el escenario desde muy temprana edad, pero que en verdad empezó a hacerse conocida cuando fue contratada por la orquesta de Tad Jones y Mel Lewis allá por los 70. Para bueno, cantar algunos de los clásicos que esta orquesta interpretaba. Quiero contarles que Didi Bridgewater tiene 67 años a esta altura del partido. Y bueno, decidió grabar un nuevo material después de la edición de Feeders, un disco que sí se había editado en Argentina y que verdaderamente es una obra maestra, al igual que el anterior, que es un homenaje a Billie Holiday. Digo, decidió grabar un nuevo disco que. Eh, la corre un poco de la escena estrictamente jazzística y la pone dentro de lo que podría considerarse música negra en forma general, porque aquí hay jazz, hay rhythm and blues, hay blues y hay mucho soul, porque el disco se llama、eh, algo así como Memphis Yes, I'm Ready.、Eh, y en realidad es un homenaje a su ciudad natal, ella nació en, en Memphis. Eh, su padre, que era un trompetista que no tuvo mayor trascendencia, a la vez hacía un programa de radio y difundía muchas de las canciones que la propia Didi Bridgewater acaba de grabar para de alguna manera homenajear a su ciudad natal. Y este material además fue grabado en un estudio mítico donde grababan las, la mayoría de los artistas negros de aquel entonces, que es en los famosos estudios Royal. Eh, no más, no digamos más nada, simplemente los invito a meterse en la música de los años 70 fundamentalmente, con un poco de soul, un poco de blues.、Eh, Soulville se llamaba la ciudad, ¿no? o le decían la ciudad, la ciudad del soul en, algún,、eh, en aquellos años en los que la cuestión de la música negra tenía que ver con la defensa de los derechos civiles, y estamos hablando de hace 50, 60 años, no mucho más. Yes, I'm ready, es el primero de los temas, luego Baby, luego un clásico de b b i King. La emoción se ha ido.、Bye. The key. i I'm、so good to、so、me. One、is For the king it's for baby. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone. This o r r y someday, the thrill is gone. I'm free, baby. I'm free from your spell. I'm free, baby. Lord, I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. De la vocalista Didi Bridgewater, homenajeando a su ciudad natal, Memphis, estoy lista. Y uno de los temas era: y es, si、sí, estoy listo, Baby recién de Bibi King, la emoción se ha ido, The thrill is gone. Se los conté la semana pasada, lo volvemos a anunciar porque b、bueno, u es n o e un acontecimiento importante. El próximo primero de octubre, a las 18 horas, Supernova Jazz Trío y la Sudestada Big Band se van a presentar en la sala de cámara de la u s i n a del Arte, en la ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Las dos bandas de jazz más destacadas de Bahía Blanca y la región. Van a compartir escenario por primera vez fuera de la ciudad, lo que, bueno, indudablemente es un reconocimiento a la trayectoria de ambos grupos. Cada uno de ellos tiene más de cinco años de trayectoria y las dos propuestas que convocan desde hace mucho tiempo público a sala llena, donde sea que se presenten, están basadas en el profesionalismo de sus integrantes, las reconocidas trayectorias individuales. Y propuestas colectivas concebidas como proyectos a largo plazo. El viaje de las bandas se va a conformar con una delegación general de casi 30 personas, entre músicos, staff técnico, fotógrafos, videastas, asistentes y productores. Y la propuesta que te hacemos desde Travesía es que te sumes al viaje si tenés esa posibilidad. Podés viajar con los músicos, compartir el micro y te aseguras la entrada. Salís el mismo 30 de septiembre y regresás el primero de octubre cuando termina el show. i n c l u s i v e si estás aburrido en el medio de, de la noche, del colectivo, los podés despertar y le pedís que te toquen algo que, que te asegure y te entretenga el viaje, cosa que va a ser bastante divertida. Bueno, Fuera de broma, 155 020 210, 155 036 413. Obviamente vas y venís por un costo muchísimo menor a lo que podría costarte un pasaje de modo tradicional. Ponte Producciones está detrás de esto. Gente, los invitamos a que se prendan a esta aventura. Nos quedamos con el blues, un tema más, y en este caso de Diane Blue, una cantante que no es tan conocida, que viene estrictamente del blues como género, que ha tocado con no demasiados músicos, pero básicamente su impronta se vincula a Ronnie Erd. Se llama Diane Blue, el disco se llama Blues in My Soul, y el tema es Someday, s o o n Down and through. as I can be all my wishes To my happy place. I will travel all over the world. There'll be a big old smile on my face. Might even take a trip to the Diane Blue es la vocalista Blues in My Soul, es el disco que acabamos de presentar a través del tema Algún día pronto.